Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karin Olivera, buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo la trata este día? Bien, bien, bien, muy bien. Hermosísima mañana, realmente. Desde mi ventana, al menos, se ve, se ve、eh, cielo celeste con algunas nubes. 12 grados de temperatura, 12,7 más precisamente, dice Inumet. 6 kilómetros la velocidad del viento,、eh, 80% de humedad, y dentro de casa, bien, al abrigo, muy, este, muy cómoda realmente, pero extrañando. Muchísimo. Mi móvil ya a partir del lunes que viene ya vamos a estar directamente con el móvil, tomando los recaudos, obviamente, que hay que tomar y ya estaremos directamente con el móvil. Nicolás pensaba que ya estábamos en la calle y saludaba al móvil, así que no, Nicolás, la semana que viene, el lunes. A partir del lunes que viene, vamos a estar. Vamos a s e l a r que el móvil, el móvil de repente lo ven en la calle, pero no, no está Karina adentro.、No. Claro, porque el móvil anda circulando, pero no, no, no cubriendo. No, pero para que lo, lo, los que n o escuchan. ¿Eh? Hace un mes que está Karina encerrada. No, bueno, 43 días t o d Claro, <risa> 43, un mes y medio. Seguro, pero Nicolás pensó que ya andaba. Claro, porque、Seguro. además también ayer. No,、eh, además me... que quien anda manejando no es ni parecido con Karina, así que. <risa> ayer me mandaba Darío también fotos del móvil aparcado allí en el centro de Maldonado, pero no, no, no soy yo la que está circulando en el móvil. 43 días hace que, que no estoy con mi móvil, pero bueno, reitero, a partir del lunes vamos a. A tratar de volver a esta nueva normalidad. ¿Estás desde... está, ¿está seguro de ese cálculo? ¿Cómo? ¿43 días nada más? En realidad perdí un poquito de la cuenta. Me que hizo, que entre... No hizo precio usted. <risa> Yo sé que s son... o Parece que no hizo precio. Bueno, sé que, sé que es un buen trato. Ya ni me acuerdo. Creo、mm. que. La verdad que perdí la cuenta en serio. ¿eh? Iba tomando nota día por día, pero después es tan cansador estar en casa. Tanto tiempo con lo que me gusta el móvil que dejé, dejé de tomar nota. Así que, pero más o menos 40, 50, póngale 50 días como para redondear. Pero bueno, yo reitero, a partir del lunes ya vamos a estar en la calle nuevamente. Hoy, lo decía Ricardo, lo adelantaba Ricardo, Día Internacional de la Enfermera. Quiero saludar, por supuesto, a todo el personal de enfermería, a, absolutamente a todos, pero en particular el saludo más importante para mi hermana Gabriela. El abrazo apretado para ella, que, que es enfermera. Bien,、eh, dentro de todas estas movidas solidarias y que, que estamos siempre、eh, en la difusión de cada una de ellas, hay una que nos llegó y, y nos resulta por demás interesante. Es una movida que realizan los docentes de, de UTU del Departamento de Maldonado, educadores y、eh, educadoras y educadores,、eh, para bueno, lograr、eh, recepción de alimentos para、eh, luego. Distribuirlo dentro de los estudiantes. Para este tema y de, y de qué manera se puede hacer y, y qué es lo que se puede recepcionar, es que vamos a hablar con María en, en unos minutitos para que nos cuente justamente cómo surge esta iniciativa. María, buen día. Hola, buen día. María, buen día.、Eh, contale a Jorge, Ricardo y la audiencia justamente cómo surge esta movida solidaria y la recepción de, de alimentos para luego distribuir el, el, a los estudiantes. Bueno, la movida surge a raíz de, bueno, de, de, de, de que nos juntamos varios docentes de, de, de UTU este, y educadoras y educadores, conociendo la realidad de, de los chilines i y,、bueno, y entendiendo que nosotros no solo educamos en el aula, v e r d d a que también educamos este, siendo,、eh, con la acción solidaria, siendo empáticos con los chilines. i ¿Cuándo comenzó esto? Y eso comenzó hace una semana, un poco más, este, a raíz de que, bueno, que empezamos a conocer y a, y a, y a, y a ver la, la, la necesidad que había, y que, bueno, y que todas las movidas que están tampoco dan abasto, y, bueno, y que nosotros teníamos que, que acompañar también, ¿verdad? Si bien es poco tiempo, ¿qué respuesta han tenido? Bien, bien, en realidad nosotros comenzamos con la. Vamos a empezar recién esta semana,、eh, semana con la recepción de alimentos.、Uh -huh. Entonces, este, bueno, nada, pero desde el colectivo docente hemos tenido una, un, un buen apoyo. ¿Qué, qué, ¿Qué específicamente es lo que solicitan? Porque en lo, en lo que me l l e g ó a mí hay, hay puntualmente productos, pero contarle a la audiencia、sí. qué solicitan ustedes. Bueno, estamos, estamos solicitando azúcar, harina, polenta, fideos, pulpa de tomate, lentejas, arroz. Cocoa, este, y bueno, y tenemos distintos puntos de recepción para para que la gente nos pueda alcanzar las la, las donaciones. ¿Podemos、eh, sí. hablar de los puntos? Sí, el día jueves vamos a estar recibiendo de diez a t r en c e e dieciocho de julio, y、mm, Arturo Santana. Después, el, ese l e mismo día, de diez a doce va a estar、eh, va a haber compañeros recepcionando en el SEC de San Martín. El mismo día, el jueves 14, de 15 a 17 en el ITTC, que está en Avenida Igual Bulevar. o d Y el día viernes, de 11 a 13 horas, en el SEC, de, que funciona en Maldonado Nuevo. Y ese mismo viernes, de 15 a 17, en el ITTC, como te decía recién, el que, que está en Avenida Igual Bulevar. o Bien,、Esos、María. e s o s son los puntos que vamos a tener para, por lo menos para esta semana, y bueno, y ahí evaluar. Cómo, cómo nos fue y bueno, marcar nuevos días y, en caso de que sea necesario. Esto va a ser una movida que no se, no, no, no, no se va a hacer solo una vez, porque entendemos que la necesidad no, no, no se termina en una sola canasta que podamos entregar. Por supuesto. María, sí,、eh, hay oyentes que estén interesados en contactarse con, con ustedes. ¿Cómo lo hacen? Sí, te digo los teléfonos a los que cualquier duda o consulta nos pueden, se pueden comunicar. Es 091-669-686 o 092-252-897. Bárbaro. Bien, agradecemos el tiempo, María, y, y bueno, salió todo bien. Salió i todo b、bueno, Estaba n e muy nerviosa, María. Muy <risa> nerviosa. <risa> era muy fácil, María, era muy Ay, fácil. Ah, sí, perdón. <risa> bueno, <risa> muchas muchísimas gracias usted, por el contacto. Y gracias por ayudarnos con la difusión. Por favor. c h a u c h a u Gracias. Bien,、chau. Jorge, Ricardo, cerramos. Nos reencontramos en un ratito. Vale, gracias. c h a u c h a u a ustedes. Frecuencia abierta.